Si usted tiene hijos, ¿recuerda cuánto trabajo le costó enseñarles a que dijeran gracias? Tal parece que ser agradecido no es una cualidad innata en el ser humano. Tenemos que aprender a dar gracias, incluso tenemos que aprender a darle gracias a Dios. Hoy, aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah enfoca este tema, debido a la celebración del Día de Acción de Gracias. Con ustedes, el doctor David Jeremiah, para introducir su mensaje, Aprendiendo a Vivir Agradecido. Si usted tiene su Biblia a mano, busque el capítulo 16 del libro de Deuteronomio. Para este mensaje, estaremos básicamente en este pasaje del Antiguo Testamento. Nos entusiasma que usted haya decidido acompañarnos en este programa radial de hoy. Todos los días. Esperamos con expectativa reunirnos con usted y abrir juntos las Escrituras y la enseñanza de la maravillosa Palabra de Dios. Hoy, hacemos una especie de paréntesis en nuestro estudio del Evangelio de Marcos para pensar con algo más de detenimiento en la celebración del Día de Acción de Gracias. Volveremos a la serie En Busca del Salvador en la edición del Día Viernes de Momento Decisivo. En la celebración del Día de Acción de Gracias, Hay mucho más que una comida abundante o pavo como plato principal, pero tal como lo dice el mismo nombre, se trata de pensar, aunque sea apenas por un solo día, en las bendiciones y alegrías recibidas y expresar de una manera especial y específica nuestras gracias. Para los cristianos, la mayor acción de gracia se dirige al Dios Altísimo, por sus abundantes bendiciones y al Señor Jesucristo por nuestra salvación. Hoy. Empezamos esta lección y la concluiremos en la edición de Momento Decisivo del Día de Mañana. Así que, con el corazón abierto a las enseñanzas del Espíritu Santo, abramos la Biblia a Deuteronomio 16 y estudiemos el tema Aprendiendo a Ser Agradecido. Había un hombre en Phoenix, Arizona, que llamó a su hijo en Nueva York el día antes del Día de Acción de Gracias y le dijo, «Detesto arruinarte el día, pero tengo que decirte que tu madre y yo nos vamos a divorciar. 45 años de desdicha es suficiente». «Papá, ¿de qué estás hablando?», gritó el hijo. «Ya no podemos aguantarnos, ni siquiera vernos el uno al otro. Estamos hastiados del uno al otro». y yo ya estoy harto de hablar de esto así que llama a tu hermana en Chicago y díselo así que el hijo, frenético llama a su hermana la cual explota en el teléfono ni en sueños van a divorciarse yo me encargo de esto así que ella llama a Phoenix al instante y le grita a su papá no te vas a divorciar no hagas nada hasta que yo llegue allá voy a llamar a mi hermano estaremos ahí mañana hasta entonces no haga nada ¿me oyes? el viejo cuelga el teléfono Se da la vuelta a su esposa y le dice, ya está, vienen para el Día de Acción de Gracias y pagarán su propio boleto. No sugiero necesariamente que hagan eso. Y como saben, el divorcio no es nada como para hacer broma, pero esa es una manera de reunir a la familia si quiere hacerlo. Una de las escenas más conmovedoras en la historia de los Estados Unidos de América tuvo lugar el 5 de abril de 1621. un pequeño grupo de 51 peregrinos se reunió en la playa de la Bahía Plymouth, en lo que hoy es el estado de Massachusetts. Habían soportado un terrible invierno. 102 habían venido al Nuevo Mundo en el Mayflower, y en enero y febrero de ese año murieron 51 de ellos. Los habían enterrado en tumbas sin lápida, arrasadas hasta el suelo a fin de que los indígenas no supieran cuán pocos de ellos quedaban. los enterraron en la colina Coles, que da a la bahía Plymouth. Ese día, los 51 sobrevivientes se quedaron parados en la playa y observaron que el barco dejaba la orilla y las aguas de América. Ninguno de los peregrinos vivos que quedaron se embarcó en el barco para volver a su tierra en Inglaterra. Habían venido a este continente para edificar un lugar en donde pudieran adorar a Dios. Y a pesar de la adversidad que enfrentaron, estaban decididos a construir una nueva nación en el nuevo continente llamado América. Eran personas devotas y trajeron consigo su posesión más preciosa, la Palabra de Dios, y construyeron sus refugios en donde la Biblia era el centro de la vida de familia. Primero, levantaron su iglesia, en donde enseñaban la Biblia, y cuando terminaron de edificar su iglesia y sus casas, construyeron una escuela, y el texto en la escuela era la Biblia. Eligieron a William Bradford como gobernante de su grupo. Y en el otoño de 1621, el gobernador Bradford anunció un tiempo de dar gracias, el primer día de acción de gracias en el Nuevo Mundo. Por tres días se regocijaron en la bondad de Dios. Y esta celebración fue la respuesta de los peregrinos a la verdad de la palabra de Dios que dice en el Salmo 104. «Entrad por sus puertas con acción de gracias». Por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Corra la cinta en la historia de esta nación hasta 1863. El presidente Lincoln designó el último jueves de noviembre como Día de Acción de Gracias. Debía ser un día de observancia religiosa apartado como día de oración y alabanza. Pero mucho antes de los peregrinos y mucho antes de Abraham Lincoln, una descripción detallada de las instrucciones de Moisés respecto a dos festivales similares se da casi al mismo comienzo de la Biblia, en el libro de Deuteronomio. Una de estas fiestas era las fiestas de las semanas, que se debía realizar en el día 50 después del principio de la cosecha. Debido a que empezaba en el día 50, se le llegó a conocer como la fiesta de Pentecostés. ¿Qué significa cincuenta? También se le llamaba la fiesta de la ciega. Y en Éxodo 23, 16, se describe esta celebración como la fiesta de la ciega, los primeros frutos de tus labores que hubieses sembrado en el campo y la fiesta de la cosecha a la salida del año cuando hayas recogido los frutos de los labores del campo. En otras palabras, los primeros frutos habían brotado de la tierra, entonces los cosechaban y por eso celebraban la bondad de Dios. Justo en este festival también estaba la fiesta de los tabernáculos. El nombre se usó debido a que los israelitas, después de la cosecha de otoño, debían vivir por una semana en tabernáculos o cabañas, que habían hecho con ramas de los árboles y hojas, en una especie de prototipo de las tiendas de campaña que nosotros conocemos. Y en tanto que estas fiestas se mencionan en Éxodo y Levítico, hay un pasaje en el libro de Deuteronomio que nos da algunos detalles de lo que sucedía. Es asombroso cuán similar es eso a lo que hoy día hacemos cuando celebramos el Día de Acción de Gracias. Así que quiero darles unos cuantos pensamientos que brotan de Deuteronomio 16. Quiero que noten, en primer lugar, que el Día de Acción de Gracias es un tiempo de relaciones personales. Leemos en Deuteronomio 16:11 y versículo 14. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú Tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuviera en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner ahí su nombre. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita y el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Una... De las cosas más maravillosas en cuanto al Día de Acción de Gracias es la oportunidad de reunirnos con las personas que amamos. El hecho de reunir a todos nuestros seres queridos y celebrar juntos y abrazarnos unos a otros y ponernos al día en cuanto a lo que ha sucedido desde la última vez que estuvimos juntos es una de las grandes cualidades que tienen lugar en la celebración del Día de Acción de Gracias. Cuando se lee el Nuevo Testamento, se descubre cuánto énfasis la Biblia da a las relaciones personales. El apóstol Pablo, que escribió la mayor parte de las cartas que se hallan en el Nuevo Testamento, casi siempre empieza sus cartas mencionando a algunas personas. Y siempre acaba su carta mencionando a personas que estaban con él conforme él escribe. Y personas que están en el otro extremo de la carta que recibirán lo que él ha escrito. Pablo era un hombre extremadamente ocupado. que siempre tenía tiempo para las relaciones personales y conocía de manera individual a muchas, muchas personas y se interesaba en ellas profundamente. Así que el Día de Acción de Gracias es tiempo para las relaciones personales. Sé que ustedes ya saben eso y guardan expectativa por reunirse con sus seres queridos, pero también es tiempo de una relación personal con el Dios Todopoderoso. Leí un libro escrito por Nancy Late de Moss estudiante de la Biblia y amiga mía, y escribió un libro sobre la gratitud. En ese libro nos recuerda que el Día de Acción de Gracias no solo es un tiempo para que cultivemos las relaciones personales que tenemos unos con otros, sino también es un tiempo maravilloso para cultivar la relación que tenemos con Dios. Esto es lo que dice al respecto. El mandamiento de Dios de ser agradecidos es la invitación de toda la vida, la oportunidad de acercarnos a Él, ¿Anhelas alguna vez un sentido mayor de la proximidad de Dios? Las Escrituras dicen que Dios habita en la alabanza o oh, acción de gracias de su pueblo. Dios vive en el lugar de la alabanza. Si queremos estar donde está Él, tenemos que ir a su dirección. Este es un tema recurrente en los Salmos. Salmo 104. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Salmo 95. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Las acciones de gracias nos llevan a la misma presencia de Dios. Cuando somos agradecidos, estamos elevando alabanza a Dios. Sea en nuestros servicios en el templo, en el Día del Señor, o sea en casa, reunidos alrededor de la mesa dando gracias a Dios. La Biblia dice que en esos momentos nos acercamos a Dios y Él se acerca a nosotros. Y nuestra relación personal... con el Padre Celestial, crece. Así que lo primero que quiero que noten en este estudio de Deuteronomio es que el Día de Acción de Gracias es un tiempo de relaciones personales. Número dos, el Día de Acción de Gracias es un tiempo de recordar. Noten lo que dice el versículo 12 de Deuteronomio 16, y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. En la fiesta de recordación, en la fiesta de la ciega, en la fiesta de los tabernáculos. A los israelitas se les dijo que miraran hacia atrás y recordaran cómo había sido cuando estaban en servidumbre en Egipto. Ahora bien, ¿por qué iban a hacer tal cosa? ¿Por qué iban a querer mirar hacia atrás para recordar cómo era? Porque solo si recordamos dónde hemos estado antes de que Dios echara mano de uno, podemos estar agradecidos por lo que ha sucedido desde entonces. La Biblia nos dice... que acción de gracias es algo así como el 90% recordar. De hecho, es interesante notar que la palabra pensar y la expresión dar gracias tienen mucho en común. En otras palabras, no es posible estar agradecido a menos que se esté pensando, a menos que recuerde lo que Dios ha hecho. Por lo general, no le damos gracias a Dios por las cosas que Él va a hacer, aunque eso sería la esencia de la fe. le agradecemos a Dios por lo que Él ha hecho. Y a fin de agradecer a Dios por lo que Él ha hecho, tenemos que recordar eso que Él ha hecho. Las Escrituras constantemente afirman eso. Estos son unos cuantos versículos para que anoten. Salmo 68, 19. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Salmo 107, 21. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. O Efesios 1.3, y este me encanta. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No sé lo que usted dice cuando la gente le pregunta, ¿cómo estás hoy? Pero bien podríamos acostumbrarnos a decir, ¿sabes cómo estoy? Estoy bendecido. Porque lo somos. Somos bendecidos, ¿verdad? El Dios Todopoderoso nos bendice no solo con las cosas materiales que tenemos, sino también en las bendiciones espirituales que son nuestras, en Cristo Jesús. Un senador dijo una vez que la experiencia del cáncer transformó su vida. Esto es lo que escribió. Un cambio me ocurrió que yo pienso que es irreversible. Las cuestiones de prestigio, de éxito político, las cuestiones de estatus financiero, todo a la vez quedó sin importancia. y en su lugar ha venido un nuevo aprecio de cosas que en un tiempo daba por sentado, como almorzar con un amigo o rascarle las orejas a mi gato y escuchar su ronroneo, la compañía de mi esposa, leer un libro o una revista bajo el callado cono de luz de mi lámpara junto a mi cama por la noche, asaltar el refrigerador para servirme un vaso de jugo de naranja o una tajada de pastel de café. Por primera vez pienso que en realidad estoy saboreando la vida, tiemblo dice cuando recuerdo todas las ocasiones en que medía la indulgencia por mí mismo incluso cuando estaba en lo mejor de la salud debido al falso orgullo valores sintéticos y desdenes elegantes no es verdad que no es sino cuando enfrentamos la pérdida de lo que tenemos que apreciamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros y aquí tenemos a un hombre que tenía todo marchando a su favor y entonces se enfermó Y cuando se enfermó, se dio cuenta de que las cosas que en realidad importan no son las cosas externas sobre las cuales había puesto su atención. Reconoció que, cuando se recuerda lo que Dios ha hecho por uno, hay básicamente cinco cosas por las cuales uno puede estar agradecido y son las mejores cosas de la vida. ¿Lo son? Muchos, a través de los siglos, han notado que el agradecimiento se cultiva mejor cuando meditamos en la bondad de Dios para nosotros en Jesucristo. Oswald Chambers escribió que lo que más despierta el pozo profundo de gratitud en el corazón humano es que Dios ha perdonado su pecado. ¿Cuándo fue la última vez que le agradeció a Dios por perdonar su pecado? Quiero decir, retroceda en su vida y recuerde cómo era antes de que usted fuera perdonado. Usted tal vez no fue una terrible persona antes de ser salvado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 Nuestras bendiciones son tantas que, por lo general, nos acostumbramos a ellas y las damos por sentado. Requiere algo de esfuerzo reconocerlas de manera específica y darle gracias a Dios por derramarlas con abundancia sobre nuestras vidas. Mañana vamos a continuar nuestra consideración de este pasaje en el capítulo 16 de Deuteronomio y aprender algo más en cuanto a cómo ser agradecidos. No se pierda el día de mañana. cuando pasemos a la conclusión de este estudio. Y recuerden, amigos, que si todavía no tienen su ejemplar de la guía de estudio para la serie En Busca del Salvador o los demás recursos disponibles para ayudarle en su estudio de la Palabra de Dios, puede hallar toda la información necesaria en nuestro sitio web en momentodecisivo.org o llamándonos por teléfono. Les habló David Yeremaya. Espero nos sintonice en la próxima edición